Bueno, don Héctor Ruiz, bienvenido a Fomeki. Gracias, muy amable, un placer de estar por acá y con ganas de volver. Cuéntenos cómo e s las características del Nissan que usted trae como amante de estos hermosos carros que se manejan en la topografía colombiana. Bueno,、eh, sí, me dedico exclusivamente a armar carros de estos, tengo varios. Este es un 78 con mecánica de 94, caja de 5 cambios, winch hidráulico con toma fuerza la caja, motor 4200 de Y60 y los ejes son transmisiones también de Y60 que son las H233B. La carrocería y chasis son los originales de Nissan 78. ¿Qué bondades, qué ventajas tiene un carro como el que usted trae aquí a Fomeke comparado con un carro convencional, un carro normal? Bueno, un carro normal y convencional es suficientemente bueno, muy resistente, muy capaz y muy confiable. Cuando uno hace las modificaciones, tiene que Hacer un proceso de asegurar que van a quedar bien hechas, y lo que yo obtuve fue mucha mayor altura en el piso, mucha mayor escualización en la suspensión. Una llanta de estas puede subir un metro de altura sin despegar las otras. Tengo un poco más de torque, una primera más reducida que la primera original, que era de tres cambios, y una quinta más extendida que era、uh, bastante más larga que la tercera de los carros originales. Y, Adicionalmente, pues tengo la dirección hidráulica que también proviene de Nissan. Este carro todo es absolutamente Nissan, de diferentes modelos de Nissan, y es un carro muy confiable.、Eh, lo llevo a hacer trochas muy pesadas. Y nunca molesta, nunca me ha dejado tirado, siempre me regresa a casa. Si los amantes de los Nissan H60, H61 en Fome, que en el Oriente, Y quienes nos estén escuchando a través de la página www.chingasfm.com en Colombia y en el mundo, quieren、eh, usar sus servicios o a consultarlo a usted para transformar o para comprarle un carro, ¿dónde se pueden comunicar? Pues mire, yo soy ingeniero mecánico, pero no me dedico a eso. Eh, pero con mucho gusto a mí me llaman, mi teléfono es el 316-524-6561, y yo con mucho gusto asesoro. De hecho, asesoro personas de Venezuela, de Estados Unidos, que arman carros para colección. Y con mucho gusto, pues mi humilde conocimiento está a la orden de quien quiera, gratis. Jorge,、eh, que es el dueño de Tecnimec, hace muy buenos trabajos, él se encarga de hacer la parte mecánica, y con él diseñamos, por ejemplo, este carro fue fabricado allá. Con el acuerdo entre los dos, él como muy buen mecánico, yo con las ideas y las sugerencias que le di, armamos este carro. Don Héctor Ruiz, usted está en este momento en Fomeque, está apreciando la magnitud de este evento Fomeque Nissan Record. Aquí al lado y al lado, Nissan por todos lados. ¿Qué opina usted de este evento, de esta iniciativa Fomequeña? ¿Le ve futuro? Claro que sí, y sobre todo porque tienen en manos de los Fomequeños vehículos muy capaces, muy sólidos, que nos van a acompañar otros 50 años. Y cuando FOMI que haga cualquier otro evento, yo e s t a r é acá acompañándolos también. Y la verdad, pues he venido en otras oportunidades por otros、eh, temas distintos de turismo y será una tierra a la que volveré, así no sea por tema de Nissan, pero ojalá también sea por tema de Nissan. Se ha dicho que este es el primer año del evento Fomeque Nissan, es decir, que Dios mediante el año entrante y los sucesivos tendremos encuentro de los Nissan aquí en Fomeque el primer domingo de julio. ¿Qué opinión le merece eso? Pues que aquí me tendrán con este carro o con algún otro que tengo por ahí para divertirme por estas tierras y para compartir con mis amigos de Fomeque temas de estos y, y unos buenos ratos aquí. Don Héctor Ruiz, muchas gracias de acompañarnos en una feliz estadía en el municipio de f o m i c Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por dejarnos venir. Muy amables.